La Zona Cero. Llegamos a nuestros monográficos Zona Cero y hoy con más pelos, con más pelos de lo de lo habitual, porque atrás, hace unos días, dejamos una luna llena preciosa, inmensa, plena. Y, y la verdad es que, que bueno los eh, los bellos eh, afloraron aquí por ejemplo tengo a Jesús Callejo qué tal buenas noches qué tal muy buenas noches que parece el el hombre lobo en en París sí. <risa> sí. Y, y mira Carlos Canales que este también es el, el lobo hombre americano en, en Londres <risa> ¿Qué tal, ver, buenas noches qué malo pasaron Hola, buenas noches y qué transformación más buena en sí sí película, además ¿verdad? ha creado escuela es ahí una película que es un cuento precioso sí. mira por cierto trailer, cuando hablábamos de Caperucita que es en Compañía de Lobos, claro, claro, claro. donde me hace gracia lo de la, la teoría de los que tienen el pelo por dentro, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. sí es que, que, que son los es que, es. que tienen la ceja, única ceja, Uno, <ríe> los un... que son todos hombres lobo en la película, <ríe> <Unifejido>. <ríe> que es un cuento, además, eh, es una especie como de sueño, a mí me parece una película magnífica en Compañía de Lobos. Sí. Y, y bueno, pues yo creo que podemos empezar por ahí, porque supongo que muchos de nuestros oyentes sabrán y ya para hablar de influjo flujo de la luna yo creo que es lo mejor sí, que sí. la primera mención de los hombres lobo de la historia es ni más ni menos que de Rodoto lo cual no está nada mal sí. que en, en su cuarto libro de historia cuando habla de los pueblos que viven en, al norte de lo que es el, el río Danubio cita a los Neuros que vivirían entre los pantanos de Pripeta aproximadamente en Ucrania y en las, los lindes norte de Transilvania hay quien dice que era un pueblo báltico probablemente emparentado por lo tanto con los lituanos y lituanos actuales y de los que dice que por la noche cuando surge la luna llena se transforman en lobos Uh -huh. pero él los considera fíjate interesante una estirpe cosa que luego fue aprovechada por películas como Underworld y unas cuantas más porque la idea de que existe una estirpe de medio lobos medio humanos se arrastra en la cultura nuestra desde hace ya ni más ni menos que 2500 años o sea que Rodoto ya decía que no era una anomalía ni... no, no, no Rodoto no, dice que los neuros en las, las noches de luna llena se transforman en lobos o sea era una estirpe sí, sí, exacto o sea. una, un pueblo que vivía en algún punto de los bosques profundos y oscuros de la Europa del Este de, de la época pero es que la luna Jesús nos ha acompañado desde, desde yo creo que Que, que, que dimos el primer paso, ¿no?, en este planeta. La Luna nos ha influido siempre, nos hemos fijado en ella, la hemos adorado. Sí. Y, ¿Y realmente nos influye tanto? ¿Hay, hay de demostraciones científicas que, que así lo atestiguen? Bueno, pues ahí está la cuestión. Es verdad, ¿no?, que la Luna influye en nuestras vidas, en fin. Eh, muchísimas experiencias humanas parece que están determinadas por la fase de la Luna, ¿no? Se han hecho estudios, se ha comentado, ahora comentaremos unos cuantos actuales, ¿no?, Pero muchos estudios pues, hablan de que hay muchos más partos, por ejemplo, más crímenes o más accidentes o más suicidios cuando hay determinadas fases de la luna, en general, con la luna llena. Entonces, bueno, la idea es saber si esto es verdad. ¿Hasta qué punto todo esto que nos han contado puede ser cierto si realmente nos influye a nosotros y también influye en la naturaleza? Respecto a que influye en la naturaleza, no hay ninguna duda. Ahí está lo de las mareas y, mira, por cierto, es que deben influir nuestro, en los móviles también. Porque, nuestro móvil habitual. Sí, es verdad, empieza a ser también habitual como en las tertulias, ¿no? Sí. Y, entonces, bueno, parece que una, una cosa clara es eso, en las mareas, pues ahí está, o sea, por la proximidad también de la Luna, en fin, el influjo que tiene la Luna sobre nuestro planeta es más que evidente. Ahora bien, también influye sobre el ser humano. Entonces, bueno, se parte de una tesis muy básica, muy genérica, que se dice, bueno, si realmente está influyendo sobre las mareas, nosotros... ...que bueno, prácticamente un 80% es agua... ...cómo no nos va a influir también... ...en nuestras emociones, en nuestros sentimientos... ...y de ahí esa incidencia... ...en los partos, en los crímenes, en los accidentes... ...bueno, ¿hasta qué punto puede ser cierto o no? hay cosas que son ciertas y hay cosas que no y ahora un poco lo, lo vamos a averiguar con estadísticas muy recientes pero sobre todo aquellas que afectan al ser humano al ser humano bueno también tiene mucho que ver con el ciclo menstrual de las mujeres ¿no? Sí, pero bueno, bueno pero 20 tiene que ver... serías, ¿no? claro. exactamente, pero por el periodo de la luna, claro. pero no porque cada en cada fase pues tenga más eh, preponderancia, ¿no? Porque por eso hecho... se dicen siempre que la luna es mujer. ¿no? No, no, sí, eso sí es muy femenina y siempre pero... ha sido una una divinidad lunar. Sí, lo que decía sí. Jesús es En los intentos más reci digo cuando digo recientes quiero decir del siglo XX para intentar demostrar o comprobar de manera científica mediante estadísticas o análisis detallados si la influencia de la luna que es obvia en cosas como las mareas afectaba de alguna manera también a comportamientos primero eh, del físicos del planeta es decir si afectaba algo más que las mareas y luego a las personas por razones tan evidentes como ha dicho Jesús si eh, es capaz de afectar su influjo su atracción y su poder algo como las mareas cómo no afectar a los animales, que al fin y al cabo, estamos compuestos, como ha dicho muy bien también Jesús, de agua en un porcentaje muy alto. A ver, cosas bueno, pues certeras. Co en 1983, Clíster eh, y Nopov que hicieron hicieron un análisis de todos los serismos que había habido en California entre el año 33 y el año 1980, y se remontaron más de 60 años desde la época de su investigación, y llegaron a la conclusión, demostrado estadísticamente de una manera abrumadora, que eran muchísimo más frecuentes con luna nueva y llena, y que tenían una intensidad que variaba cada 19, o 18 o 19 años en función de movimientos de ciclos lunares. Esto eh, hizo que ampliara la investigación hacia las sequías intensísimas del medio este norteamericano entre los años 1600 y 1962. Aquí ya no hablamos de una, una, un rango de búsqueda de 60 o 70 años, sino que estamos hablando de casi 400. Y llegaron a la sorpresa de que coincidían con ciclos lunares cada 18,6 años. Claro, todo este tipo de conclusiones ha empezado a abrir bueno, pues el camino, la vía, a nuevas investigaciones que intenten demostrar si de verdad estos tipos de periodos, no solamente de modificaciones posibles en, en las mareas, afectan también al clima, a los vientos, a la lluvia, es decir, a la capacidad incluso del, del, del mundo de autorregenerarse con unos ciclos además periódicos que se pudieran demostrar. ¿Por qué 18-19 años? Pues la verdad es que no tiene demasiada lógica, pero eh, lo que sí que es cierto es que es decir, se aproxima mucho, curiosamente, por ejemplo, a la medida de lo que suele subir por término medio una marea por el influjo de la Luna que está eh, a nivel mundial en una media de 15,6 metros, más o menos. Entonces, es decir, esto demuestra que quizás haya algún tipo de ciclos o algo que nos permita en el futuro demostrar que estas legendarias, que ahora vamos a hablar de las legendarias influjos de la Luna sobre las personas, no obedecen pura y simplemente... ...a leyendas, a costumbres populares... ...sino que tengan además una base científica. A ver Jesús, danos algún falso mito. Bueno, hay bastantes falsos mitos... Eh, ...y sobre todo siempre referidos, ya digo, bien a, a las personas. Por ejemplo, cuando he hablado antes... ...de que parece que la luna llena tiene más incidencia... ...en los nacimientos de niños, ¿no? En esa incidencia también incluso de accidentes... ...de suicidios... ...bueno, pues los últimos datos, las últimas investigaciones... ...demuestran que no, que no hay ningún tipo de incidencia... ...por lo menos eh, clara, por lo menos notoria, ¿no? El caso es que, bueno, por ejemplo, se examinaron más de 100 estudios académicos eh, donde bueno, se investigó pues, muchísimos de estos casos de suicidios ¿no? que habían pasado en bastantes países y se dieron cuenta de que no existe ninguna conexión entre la luna llena y el suicidio. ¿no? Y así se comprobó estadísticamente por Gutiérrez, García y Tussel en el año 1997. Con lo cual es algo sorprendente porque la gente sí piensa que los lunáticos, uh -huh. en fin, toda esta gente que se le va la cabeza tiende más... ...a cometer este tipo de, de agresiones... ...contra otros o contra sí mismos... ...en las fases de luna llena... ¿no? O ...que es una falsa creencia... ...que la gente se suicide más con luna Efectivamente. llena... ...efectivamente... ...por ejemplo... ...un estudio de 1.289 incidentes agresivos... ...producidos en hospitales psiquiátricos... ...en un periodo de 105 semanas... ...no mostró ninguna correlación... ...entre los actos de violencia... ...y las fases de la luna... ...con lo cual... ...también... Falso. Eh... También falsa creencia la de los lunáticos. Sí, exactamente. Fíjate que claro, por hay cosas, eso sí, sí es no, curioso que nos han acompañado en nuestra cultura occidental durante claro, siglo, ¿no? pero sí, yo creo que se ha transmitido pues eso como una transmisión popular, ¿no? Como un, una creencia, porque aquí hay que diferenciar mucho cuando se habla de la luna de lo que son refranes que están muy aplicados a la agricultura y alguno contaremos de lo que son supersticiones. Yo creo y aparte de las supersticiones son este tipo de creencias falsas que se han ido transmitiendo. Fíjate que eh, en 1997, por ejemplo. Eh, se hizo también un, un estudio de eh, suicidios pero a lo largo de 13 años es decir, en 1997 es cuando se sacan estas conclusiones y tampoco se notó ninguna coincidencia con la luna llena por ejemplo, otro caso bastante representativo entre 3.468 visitas a salas de emergencia e ingresos en un hospital debido pues, por eh, la ingestión de veneno intencional, ¿no? o sea, gente que quería suicidarse tampoco hubo ninguna correspondencia entre los números de pacientes y la luna llena Con sobredosis de drogas también se ha hecho. Con accidentes de tráfico, con daños eh, a la propiedad... ...incluso con heridos tampoco con, no sé, tengo aquí listas y listas para no aburrir tampoco a los oyentes incluso con mordeduras de perros fíjate, de 1.671 casos de mordeduras de perro durante un periodo de un año no mostraron ninguna asociación entre estos incidentes y las fases de la luna entonces, claro, todo esto nos indica algo muy concreto que yo creo que es un poco eh, la consecuencia que tenemos que sacar esta noche Y respecto a las personas no hay una incidencia ni en luna llena ni en luna nueva, ni en cuarto creciente ni en cuarto menguante pero ojo, eso no es lo mismo, no es la misma aplicación cuando hablamos de nuestro entorno, cuando hablamos, por ejemplo, de la naturaleza. Y pongo un caso de los muchos que se pueden establecer. Por ejemplo, en los años 40 del siglo XX, un biólogo de la Universidad de Yale, que se apellaba Burr, insertó electrodos en árboles y encontró que los voltajes variaban, variaban con las fases de la Luna. O sea, ahí sí se dio cuenta de que había pues una incidencia, bueno, casi brutal, ¿no? Incluso en el desarrollo de los anillos de los árboles con distintas fases de la luna y luego así se, se comprueba cuánto está la luna. Vamos, la Carlos, que si uno asesina con luna llena, eso no es un atenuante. Pues no. <risa> no, lo que pasa es que tiene razón Jesús, igual que por eso prefiero yo también empezar con investigaciones y estudios de tipo estadístico realizadas sobre cambios climáticos sobre, sobre, o alteraciones en el medio físico de la Tierra, porque es donde se ha podido demostrar que sí que hay una influencia de verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido con las famosas leyendas o mitos de que la luna influye en nuestro comportamiento? Pues que tiene una gigantesca tradición detrás. empieza con el caso de los hombres lobo porque es el más oh. conocido, pero el problema es que, claro, tener en oh. cuenta que el primer médico que dice que la luna influye directamente en el medio humano es Hiparco. Hiparco decía que las, en, la, en las fases de, de luna menguante las heridas cicatrizaban muchísimo mejor que en la luna llena, lo cual es absolutamente falso. Es el igual que decía que era mucho más fácil, difícil cortar una hemorragia en el plenilunio que cuando, por ejemplo, había luna nueva, lo cual es también absolutamente falso. Entonces, este tipo de de, de semi leyendas o de ideas que se transmitieron a través de la de la Edad Media hasta la, el Renacimiento y la Edad Moderna fueron apoyados muchas veces, pues, por, eh, bueno, por, digamos que había como dos vías. Primero, una justificación que intentó ser hasta de carácter legal, es decir, por ejemplo, con el siglo XVII y XVIII se llamaba No composmentis a los, a los lunáticos, es decir, a los que se supone que su comportamiento se veía afectado por las distintas fases de la luna. De ahí la asociación de la palabra lunático con loco, que todavía existe en nuestro idioma actual. O como cuando, eh, incluso en tiempos recientes, por ejemplo, Arnold Lieber... que era un psicólogo americano que intentó demostrar que entre 1950 y 1970 los homicidios y los suicidios se veían eh, directamente influenciados por la existencia o no del periodo lunar en el que se produjera el hecho, lo cual. Análisis ya mucho más serios mucho más elaborados en los años 90 y en principios del siglo XXI han venido a mostrar de una manera clara que no es que fuera estrictamente falso, sino que había una cierta alteración en la forma de tomar las mediciones estadísticas. De manera que, como bien dice Jesús, realmente en el momento actual, a pesar de la existencia de una fuerte. Y, y proyección, intención de demostrar lo contrario, no existe ninguna prueba de lo que llamaríamos científico que intentara demostrarse mm. que la luna influye de una manera decisiva o, o bueno o, o parcial en los comportamientos de los seres humanos. Bueno, pues este monográfico está viniendo muy bien. Entonces, eh, cuando viene el ilustrador de turno te dice, oye, yo cu cuando veo la luna llena, es que me siento renacer, me siento <risa> <risa> y me dan unas ganas de aullar. Sí, bueno, porque hay una parte psicológica, eso no cabe duda, igual que también cuando Hay un calor extremo, los rayos solares, pues también están incidiendo sobre el comportamiento humano. Eso se sabe, no, tanto en su productividad como en su desgana. Entonces, con la luna también influye, pero vamos, pero influye en casos aislados, Es decir, no se puede hacer una estadística a estos efectos. Esto es lo que estamos comentando, sobre todo en casos como muy muy dramáticos, eh, con accidentes, con hechos delictivos. Eh, se ha hablado también un poco, pues, esa influencia que puede ser, si realmente es por la atracción. Ya sabes que más o menos hay unos cuatrocientos mil kilómetros de distancia a la luna de la Tierra y es verdad que puede influir por la parte gravitacional, ¿no? pero incluso astrónomos, ¿no? porque siempre en este tipo de casos eh, de casos se consultan astrólogos y astrónomos. Entonces una vez le consultaron un astrónomo llamado George Abel y él eh, dejó escrito que la fuerza gravi gravitacional de la Luna sobre nosotros es decir que no tiene prácticamente ninguna influencia y que es menor que la de un mosquito o sea que él para él no había ningún tipo de trascendencia no con estas fuerzas gravitacionales pero ya digo es distinto de la agricultura la agricultura y sobre todo ahora con la agricultura ecológica, donde se determina mucho con las fases de la luna, pues es fundamental, y de ahí viene ese refranero, por eso digo que hay que distinguir un poco lo que es la superstición, este tipo de creencias falsas, erróneas, de lo que son el refranero popular, donde a base de la experiencia de año tras año, sí se han dado cuenta que esa influencia lunar es importante en la, en la siembra, por ejemplo, en la recogida. Verbe y gracia. Voy a citar un ejemplo, un refrán, para que todos los oyentes un poco se hagan una idea. Uno de ellos dice cuando decrezca la luna no siempre es cosa alguna. Esto es uh -huh. frecuente, tanto en Francia, eh, por ejemplo en el departamento de Anjou, pero también en España. ¿Qué quiere decir? La creencia es que hay que sembrar cuando la luna crece y recoger cuando decrece. Pero por un sistema como muy simple, yo creo que todos lo van a entender, y que sirve por un poco para todo, incluso para las actividades cotidianas de la vida. Dicen que la savia sube con la luna y baja con ella. ¿Qué quiere decir? Que si tú te cortas las uñas, por ejemplo, te cortas el pelo, es mejor que siempre lo hagas en, eh, por ejemplo, las uñas cortadas en cuarto creciente o en luna llena, porque crecen con mayor rapidez, pero más débiles, sin embargo si la operación la efectúas en un cuarto menguante ocurrirá lo contrario, es decir, serán fuertes y de crecimiento lento, lo mismo con el cabello, pasa tres cuartos de lo mismo es decir, siempre aplicando eso que la savia está subiendo con la luna llena, hay que tener cuidado porque depende de lo que quieras hacer por ejemplo una tarea agrícola es más aconsejable hacerlo en cuarto creciente o en cuarto menguante siempre aplicando ese principio que ya digo que es una especie de filosofía popular mm. y creo que nadie lo ha puesto en duda lo de que cuando decrezca la luna no siempre es cosa alguna el que lo hace así desde luego sabe muy bien de horticultura sí, bueno, pues, así lo hizo un modesto agricultor en México en el Valle de las Siete Luminarias mm -hmm. y bueno, sí. pues me dio pepino pues es verdad sí. claro, claro. y él lo comentaba porque estamos hablando claro. de Oscar Arredondo sí. donde él comentaba que la influencia de la luna aparte de otros conocimientos extraños si lo comentó ya en la cárcel o no, no lo comentó, comentó antes de ir a la cárcel, ¿no? Pero bueno, es verdad, eh, un poco refrescando la memoria esto ocurrió en el Valle de Santiago, en México, sí. y él eh, enseñó ante la cámara, pues hortalizas gigantes. Estamos hablando de coles de 43 kilos, o sí, cebollas sí, sí, de cuatro sí, sí. kilos y medio, sí. o acelgas de 1,85 metros cada hoja, ¿no? Y él comentaba eso que era sembrar siempre en cuarto menguante y para que se conserve prolongadamente, dice que había que recolectar las sentías claros eligiendo la fase menguante. Bueno, y esto junto, ya digo, con otro tipo de, de explicaciones que le daban sus contactos extraterrestres y luego por otro tipo de derroteros, no por esto, no porque eh, por crear estas hortalizas gigantes, pues acaba en la cárcel, ¿no? Mm. Pero es cierto, es cierto que él daba también mucha importancia a los procesos claro, lunares. Lo sí. que sí que parece que tiene importancia, o al menos es lo que intentaron demostrar, los, por ejemplo, los investigadores que citaba antes, Kriston y Nohoff, es que el, el ciclo lunar completo, el, que ocurre cada 18,61 años, es decir, el, es, el, el ciclo completo es en relación a la Tierra y al Sol que, que hace la Luna, sí parece que de alguna manera afecta tanto a los terremotos como a las sequías y la lluvia. De hecho, se sabe con seguridad que las dos grandes mareas, altas y bajas, cambian un 20% mayor cuando el sol y la luna están alineados, cuando hay luna llena nueva, y un 20% menor cuando forman ángulos rectos con la Tierra, como vértices, y los cuartos lunares. Hay un día de esos, cada 18,61 años, en que se producen mareas de carácter excepcional. Bueno, lo que intentaron Kristen Minopov era asociar esos ciclos de 18,61 y 18, casi 19 años, con la existencia de anomalías o de claras eh, incidencias en los cambios climáticos que afectaran tanto a las cosechas como a la actividad volcánica de los terremotos. Así como en el caso de los terremotos y sobre todo los volcanes no lo dejaron claro de una manera notable, o sea que había serias dudas, en el caso de las sequías prolongadas y las precipitaciones exageradas, sí, sí parecía haber una clara influencia lunar, Por lo menos en la zona que ellos investigaron, que eran los Estados Unidos y Canadá. Ya hemos contado aquí en alguna ocasión el, el caso de, de aquel especialista eh, que afirmaba que la presencia de la Luna era perniciosa para la Tierra, eh, y por lo tanto había que destruirla, eh, y proponía lanzar una suerte de misiles nucleares para destruir la Luna, y de ese modo conseguiríamos un permanente clima primaveral de planeta Tierra, bueno, por supuesto se lo llevaron es decir, que el, el Ibar Marbona, ¿eh? sí. o sea, con el Oscar sí, sí, sí, se, lo, se lo llevaron y, y bueno, no se demostró si se lo llevaron en el día de luna llena pero bueno, eh, hemos averiguado hoy en el monográfico eh, que es el falso el, el mito, la creencia de que existen más suicidios más asesinatos en días de, de luna llena, eh, pues así mismo hemos averiguado que sí que tiene mucho que ver la luna con, con los ciclos para la agricultura, para, sí, para claro, sembrar, sí. uh -huh. eh, como curiosidades, pues bueno, que cortémonos las uñas y el pelo en días de... De cuarto menguante y cuarto sí, para que crezcan con, más vigor, con eh, más vigor van con más lentitud el crecimiento pero con mucha más fuerza pero por eso porque sí. la, la parte líquida por decir la savia aplicando esa terminología botánica pues está abajo y por lo tanto va a crecer con mayor fuerza Sí, sí, y, y bueno pues eh, el asunto de las mareas ahí está eso es innegable Carlos sí, eh, sí. y, y alguna cosa más que queréis apuntar Pues es que hay no, muchos... los hombres lobos veo no, no, no, no, que no queréis entrar. ¿eh? No, bueno, porque eso yo creo que forma parte no del monográfico. Pena, otro monográfico ¿no? sí, sí. Yo creo que sí, pero es cierto... en el que... tampoco entráis. <risa> no, en el no, no. mira que hay algunos, por ejemplo, en México, ¿no? Ya que hablado de México, hay alguna ¿También? familia ¿no? que padece del exotismo y bueno, y, sí. y casi casi le sacan cantar. Bueno, pues, campeón de, del mundo este ucraniano o ruso de los pesos pesados, que bueno, que dicen que es blanco, pero le tendrían que quitar el pelo primero. <risa> que es una cosa, es una especie de mutación. Sí, sí, sí. También es un caso de, uno de la X, casi. excesivo pelo. Pero fíjate, por contar el último ejemplo, ¿no? ya que hemos hablado un poco del, del ser humano, del organismo y también de la agricultura, eh, hay un libro de Pierre Jacker Elias que se titula Caballo de Orgullo, que cuenta que en Bretaña se mata al cerdo teniendo en cuenta las fases de la luna. Y este aspecto ¿no? de, de, de la luna es lo que hace que, eh, bueno, pues eso, todo lo que es la matanza, todo lo que es el embutido que salga, pues es más productivo, incluso pues, eh, se conserva con mayor facilidad según esas fases. ¿no? Dice que hay que evitar, por ejemplo, salar la carne durante la luna llena, de lo contrario, pocos meses más tarde se puede encontrar podrida en el saladero. Bueno, pues este tipo de consejos que también sirven para la matanza del cerdo son muy aplica aplicables en ciertas zonas de Francia, Pues en función también de las fases de la Luna. O sea que realmente que nadie tenga un poco un desengaño ¿no? en general porque las estadísticas es cierto que se pueden alterar según qué circunstancias. En general lo que hemos dicho aquí es correcto. Pero yo, por ejemplo, he visto estadísticas en partos donde sí dicen en algunos casos que hay una mayor influencia de la Luna llena y sin embargo en otros no ven ningún tipo de incidencia. ¿Cómo se hace? ¿En qué circunstancias? Pues eso ya sabes que las estadísticas también... Pues eh, hay que valorarlas mucho Según el, el, el protocolo que se haga Pero en general es cierto Que a los hombres no les influye tanto Como se nos ha dicho hasta el momento Bueno, en todo caso, eso no quita para que recomendemos algún baño de luna ¿eh? Eso es una maravilla <risas> Ir por la noche en la sierra Eh, siendo bañado por la luz de, de la luna eso te da una energía y una virilla y sobre todo si vas a ser bien acompañado sí, bueno sí, sí, sí sobre todo es si en la noche de San Juan y en la noche de San Juan <risa> claro, sí. claro o sea que bienvenida sea la luna por tanto bueno gracias eh, Carlos pues pues para ti toma este pues es un disfraz de hombre lobo hombre gracias da calor está ahí el pelo sí sí perdona Es que dentro va Boris Carlos Espérate que te, te lo saco y para ti Jesús a ver a ver para ti a ti te vamos a dar esta loba hombre eh... eh, Se llama Mariby. Prefiero que pelotita, ¿eh? <risa> Antes se llamaba Manolo. ¿no? <risa>